empiezo con el nombre de allah el clemente el misericordioso juro por el firmamento y sus constelaciones por el día prometido el día de la resurrección y por todo testigo y por lo atestiguado que sean expulsados de la misericordia de allah las gentes del foso esos que encendieron en él una hoguera que avivaba con combustible y se sentaban a su alrededor siendo testigos de lo que ellos mismos hacían con los creyentes y todo lo que les reprochaban era creer en Allah el poderoso y digno de toda alabanza aquel a quien pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra y Allah es testigo de todas las cosas quienes quemaron a los creyentes y a las creyentes y no se arrepintieron después recibirán el castigo del infierno y serán atormentados en el fuego y quienes crean y actúen con rectitud tendrán por recompensa jardines jardines por donde corren ríos ese será el gran triunfo Realmente el castigo de Allah contra los incrédulos es severo. Él es quien originó la creación y la repetirá el día de la resurrección. Y él es el indulgente, el afable, el señor del majestuoso trono, quien hace siempre lo que quiere. ¿Has oído, oh Muhammad, lo que le sucedió a los ejércitos? de aquellos que desmintieron a sus profetas, como el pueblo del faraón y el de Saúd. Y sin embargo, quienes rechazan la verdad se empeñan en seguir negándola. Mas A'la los tiene bajo su control. En verdad, este es un Corán glorioso y está registrado en la tabla protegida.